Sí, Don David, muy buenas tardes. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Bueno, pues ¿qué novedades podemos tener este año en Expo mil eh, 2008? Es una sexta edición que se va consolidando en, en nuestro país, en España. Sí, bien, como, como bien dices, esta sexta edición nosotros tenemos dos líneas de trabajo. Una línea de trabajo es una línea un poco más continuista, con, con las temáticas que creemos que, que son determinantes en la gestión empresarial, en el día a día de los ejecutivos... y además aportando una nueva vía que es esa parte innovadora, esa parte de, de temas de actualidad, que creemos muy importante reforzar en, en todo nuestro programa de conferencias. Eh, uh -huh. En ese sentido, nosotros este año hemos, hemos optado por trabajar también con temas con la responsabilidad social, con temas de innovación y con algunos temas orientados también a la, a la parte específica, como pueden ser conocimientos en aspectos médicos, ...para ese otro perfil de público que, que también nos parece interesante. ¿no? Uh -huh. Van a estar presentes, y este espacio pues vienen muchísimos directores de recursos humanos... ...al cabo del año, Las eh, van a ver y vamos a poder observar las últimas tendencias en, en innovación... ...y vamos a hablar mucho de innovación. En innovación de recursos humanos, eh, que eso sí es una novedad en Expo Management este año... ...en definitiva, eh, directivos eh, intensamente preocupados también por este área de, de desarrollo en la organización... ...eso se nota en un congreso como el suyo, ¿no? Sin duda, sin duda tanto a nivel de los grandes gurús del congreso principal de Expo Management, donde es un tema principal orientado a toda la gestión de recursos humanos y personas y no solo ahí sino también en nuestra área de conferencias, ciclo de conferencias donde actos directivos de grandes empresas españolas, gente que se dedica al mundo de la formación académico, va a poder darnos una visión más directa de cuál es la situación de, del management en recursos humanos a nivel nacional. Y para eso, y creo que, que es evidente nuestra apuesta, eh, con un auditorio que hemos llamado pasión y talento, ¿no?, por uh -huh. esa parte que la que las personas aportan a toda compañía en la actualidad. Y, uh -huh. don David, eh, en estos últimos toques del arranque de esta sexta edición de Expo Management 2008, díganos algunos nombres, nombres y apellidos a, a grandes rasgos que podremos observar, analizar, escuchar, incluso saludar en esta edición de Expo Management. Sin duda tenemos dentro del Congreso Principal Michael Porter, toda una autoridad en estrategia, eh, lleva muchos años impartiendo, su, o mejor dicho, compartiendo sus conocimientos y creo que, que es uno de los ponentes que hay que escuchar y que hay que escuchar en determinadas ocasiones para actualizar y reposicionar algunos puntos de vista en la gestión empresarial. Tenemos a Mujabat Yunus, premio Nobel de la Paz, va a hablar de liderar y cambio como con mentalidad y con algunas buenas ideas y muchas propuestas En conseguir resultados espectaculares tendremos también el área de marketing muy importante estamos tratando economía digital con don tasco y uh -huh. for Coppola con su parte de creatividad y su espíritu emprendedor como como ejemplo de puesta en marcha de diferentes iniciativas empresariales ...que han pasado por buenos y malos momentos... ...y creo que eso siempre enriquece a, al público. Uh -huh. Por último, don eh, David Sánchez... ...desde la responsabilidad de vender Expomanagement... Eh, ...desde la dirección de marketing de HSM... Eh, bueno, mmm, conocemos las novedades, conocemos los contenidos, pero me imagino que ya seis ediciones, en seis ediciones eh, no solo se, se aprende mucho, sino que se transmite eh, realmente mucho feedback por parte de los directivos. En estos últimos años de Expo Management, bueno, ¿qué aspectos le han interesado más, eh, que son los que potenciarán, me imagino, a los directivos españoles, a los directivos europeos, en definitiva? Bueno, nosotros en ese sentido lo que lo que trabajamos, lo que intentamos conseguir es estar muy en contacto con, con nuestro público, con la gente que asiste a nuestros congresos. En el caso de Spomanagement, como bien dices, esta edición estamos trabajando y partimos de la base de que tenemos que, que estudiar para ver qué es lo mejor que podemos ofrecer a esa gente interesada, a esos directivos interesados en la gestión empresarial. Para eso hay que escuchar. para eso sí hay que estudiar y que hay que adelantarse a, a las tendencias que están llegando en el mercado. Creo que, que con ese estudio y con ese interés, con ese interés por dar lo mejor cada año, encontramos una nueva propuesta que hasta ahora está teniendo muy buena aceptación por parte de nuestros clientes. Don David Sánchez, enhorabuena por esta sexta edición, felicidades, buen arranque de, de Expo Management y allí allí nos veremos. Saludos especiales desde el Foro de los Recursos Humanos a todo el equipo capitaneado por don Juan José Nieto, presidente de HSM y Alberto Saez, director general de Expo Management. Don David, muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Expo Management va a centrar sin duda alguna.